de un pulano este es la ci más y la cuenta corriente hoy ya se encuentra en la pumba de un fulano este es las ci más y la cuenta corriente en el cementerio está vuelto gusano. primero que yo se lo llevo la muerte en que el cementerio está vuelto gusano primero que yo se lo llevo la muerte Täällä on hyvä Oye, eh, sí, Bajo de mi enfermedad que yo tenía. Recuerdo ¿te lo que me dijo Don Fulano. En el cementerio está vuelto, gusano. Yo con mi enfermedad y vivo todavía. En el cementerio está vuelto, gusano. Yo con mi enfermedad y vivo todavía. En el cementerio está vuelto gozano, yo con gusano.